La dirigencia de ciclista quiere tener abrochado todo lo que pueda para poder cerrar bien y que los números a ciclista le cierren. El único que hasta ahora presentó una nota simple, y este es el título, ¿no? Una nota simple, este, que es pseudo oficial, porque manifiesta en esa nota que... tiene intenciones de comprar una plaza, cualquiera de las plazas que se venda en ferrocarril oeste. San Lorenzo lo hizo en forma verbal y ahora aparece ahora aparece Villa Ángela Básquet que aparentemente mandaron una carta oficial a la ADC para ser tenido en cuenta si es que existe esta venta. Ahora bien, aparentemente, también tenemos entendido desde este lugar que todavía no han hablado con Fabián Borro. Por eso, Presidente de la ADC, por eso queremos hablar con Susana eh, Simonowski, Intendente de Villángela, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Susana? Buen día. Te va? Muy bien. Todo en orden. gusto, lo sigo, soy una ferviente seguidora de su programa y de donde transmiten estoy mirando siempre. Le agradecemos muchísimo, Susana, le agradecemos muchísimo. Eh, bueno, el contacto básicamente es, es para saber Eh, cómo está hoy el tema de querer adquirir una plaza si es solamente eh, una cuestión de mm, queremos que nos tengan en cuenta o hay una decisión de Villa Ángela Básquet apoyado obviamente por, por, por el gobierno local porque si no eh, sabemos los costos que tiene hoy el básquetbol profesional digo para tener una plaza real de, de Liga Nacional A Sí, la intención es desde el gobierno eh, municipal y desde el gobierno provincial tener una plaza que represente el Chaco. Eh, justamente el lunes tenemos una reunión con Borro que estuvo en Santiago mirando Quinza que tuvieron una previa ahí que nos citó para el día lunes para tener una reunión eh, sobre eh, si tenemos la posibilidad o no de poder comprar una plaza para Villa Ángela Vázquez. Eh Se habló de costos, este, hay una intención decidida de la gente de Villa Ángela Vázquez de pertenecer a la, a la máxima categoría del básquetbol argentino. ¿Se habló de qué plaza se puede comprar? No, eso creería que se va a tocar el lunes. Eh, el tema de costos y tema de plata, derechos televisivos y todo todo el combo que tiene, eh, se estarían reuniendo el día lunes. Eso, ¿La, la reunión dónde va a ser, acá en, en la DC? En Buenos Aires, sí, en la DC. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y quiénes estarían participando de la reunión? Y estaría, eh, creo que está el candidato a gobernador por la provincia, Oscar Domingo Pepo, César Claris, que sería uno de los representantes de la Villa Vasque y la gente de la Villa Vasque de aquí de Villángela. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, a todos eh, mándenles un saludo grande. Estuvimos bueno, compartiendo gracias, cuando Fabián. cuando nos vino a buscar César al a, a Chaco. Eh, viajamos en su auto y después este bueno estuvimos con todos eh, a la noche cuando fuimos a hacer el partido de <coughs> del torneo nacional de ascenso así que sí, sabemos de la calidad de, de la gente de, de, de, de Villa Ángela eh, así que sí acá los queremos mucho la verdad que siempre con mucho respeto nos acordamos de ustedes y con mucho cariño porque siempre nos han tratado eh, muy bien yo para que tenga una referencia mía soy la suegra de Talla de Galicia, así que sufriendo por Quilmes allá en el sur eh, mi hija es la novia de talla, así que también está en el sur en este momento acompañándolo sí. y bueno perdieron ayer y bueno vamos a ver cómo le va el sábado sí toda gente vinculada al básquetbol, está muy bien eso está muy bien, ¿qué cree que le van a, que le van a pedir este a, a Domingo o a César cuando vengan a hablar con Borro? este digo Eh, acerca de eh, dinero derechos televisivos infraestructura qué cosas yo creo que infraestructura es una base digamos para para poder eh, el otro día eh, justamente creo que era usted el que estaba transmitiendo el tema del doble o el triple de en la cancha de 11 Unidos de de Romero el triple o el decía, doble de Romero sí claro y decía eh, bueno que la cámara no lo podía captar bueno yo creo que Nosotros tenemos que invertir, eh, Angela tiene que invertir en infraestructura, en cancha, en que la televisión pueda venir tranquila y televisar tranquilo el partido. Eh, somos un pueblo, una ciudad de 60.000 habitantes, pero que ama profundamente el Vázquez, y todos estamos muy entusiasmados con poder eh, tener un espacio en la Liga así que... Creería que vamos a hacer todo el esfuerzo, depende, ya le digo, ya depende de la reunión del lunes, eh, pero están muy muy optimistas. Bueno, y corren con una ventaja con respecto a, a, a un, un, un equipo que se está este, candidateando hace rato para comprar plaza, que es San Lorenzo de Almagro, ¿no?, porque han terminado arriba de ellos. Exacto, nos corren. Digamos, si hacemos las cosas como tenemos que hacer, nos corresponde, eh, la oferta nos corresponde primero a nosotros, creo que después hacerlo, y, y después sería San Lorenzo. Claro, claro, porque este también hay que ver qué es lo que pretende la gente de ciclista, porque supongo que la gente de ciclista va a querer jugar el, el torneo nacional de ascenso, y entonces por ahí es un intercambio de plaza, eh, bueno, hay todo un protocolo sí, este, que hay que cumplir, ¿no? Que hay que cumplirlo. Eh, queremos estar a la altura de las condiciones, y si no... Bueno, seguiremos trabajando en el TN, en el, y bueno, y tratando de ganarnos a ver si podemos el año que viene nuestra plaza como corresponde. Bueno, Susana, queríamos tener un informe oficial, la palabra oficial, este y me parece que, que con su testimonio es más que válido, como para saber de las intenciones reales de Villa Ángela para poder obtener una plaza de Liga Nacional A, y de esta manera tener un equipo de Chaco en la máxima categoría. Exacto. Bueno, Fabián, muchísimas gracias a su disposición y como siempre, cuando quieran venir serán bien recibidos. Iremos por, ahí. Aquí en Villángela. iremos por ahí, iremos por ahí, que la pasamos realmente bien. Susana, un abrazo enorme, un beso y saludos para la gente de Villa Ángela. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Susana Simonoski, Intendente de Villa Ángela, bueno, ya nos adelantó que el lunes Domingo Pepo, que es candidato a gobernador, y que César Clarice, que es